Sofía Pablo, acá de Radio Cremes, te saluda. Buen día. Hola, buen día. Eh, ¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Eh, Sofía, eh, están con una campaña eh, para incentivar eh, la vacunación para les estudiantes. Sí, sí, se podría decir de esa manera. Uh -huh. eh, tenemos redes sociales y, bueno, vamos al colegio, charlamos con nuestros compañeros y, y la idea es, nada, motivar y y compartir que ya nos podemos ingresar para recibir la vacunación y, y vemos a, a esta campaña, por así decirlo, es mucha campaña, porque lo que estamos haciendo es como, como pares de, no, de los estudiantes compartirles que, que podemos ingresarnos y, y anotarnos y, y nada más que eso. Ah, bien. Eh, Sofía, ¿esto lo están haciendo únicamente en el colegio normal o hay este en, otros, en otras instituciones lo mismo? No, no, lo estamos haciendo nosotros en el colegio normal. No hay muchos centros estudiantes, eh, que es otro tema y, y problema más provincial, quizás. Mm. Pero lo estamos haciendo particularmente en nuestra escuela, en lo que sí, compartimos flyers y, y esas cosas en las redes que a veces nos siguen. Mm. Chicos de, de otras escuelas, y bueno, llega también. Claro. ¿Y qué respuesta han tenido? Eh, Eh... Positiva, por ah, suerte. Bien. Los chicos se están anotando y, y parece como que muchos concordamos que, que es la única manera de, de salir de esta situación y, y poder volver a la presencialidad, que es lo que más ansiamos y necesitamos. Claro. Eh, Sofía, ¿y cómo cómo ha sido este tiempo eh, de pandemia? Eh, ¿Ahora volvieron ustedes a la presencialidad eh, en burbujas? ¿Cómo, ¿Cómo es la mirada que tienen de esto eh, desde eh, la adolescencia? Sí, es muy, es muy, fue muy duro el momento y, y sigue siendo muy difícil para nosotros. Mm. Eh, ten, hay muchos puntos de vista en, en, entre los adultos, entonces a veces los adolescentes no sabemos muy bien para qué lado tirarnos o qué pensar, pero lo, lo más real y lo más crudo a veces es que no es fácil y no tenemos a veces espacios como lo era la escuela, donde desligarnos y, y despreocuparnos, estar con nuestros amigos, eso se se perdió por por un año y, y unos meses y, y la verdad que no es nada positivo, pero bueno, lo, lo que más eh, queremos es volver a esa normalidad, por así decir. Eh, aparte de, de estudiar quizás y de los conocimientos, se ha perdido mucho lo, la sociabilidad, cómo, cómo relacionarnos quizás y, y volver es muy importante porque si no eh, lo vamos a perder, digamos, esto. Claro. Eh, eh, ¿Ustedes eh, eh, deberían, o, o crees que tendrían que ser consultados cada vez que se toma una decisión de estas, de, de volver a la presencialidad, de qué forma, qué necesitan? ¿Tienen un espacio para ustedes eh, eh, tratar de imponer lo lo, lo que les pasa? y sí, en nuestro colegio, sí, por suerte, tenemos mm. directivos que son muy muy preocupados y, y siempre cuentan con nosotros como centro estudiantes, pero bueno, sabemos que tenemos esa virtud, digamos, de, de nuestros directivos, pero a nivel quizás provincial o ministerial eh, no, no no nos preguntan o no nos consultan lo que estaría bueno. Sabemos que se hacen otros otros tipos de, de encuentros, de encuestas, pero nosotras mi, militamos y, y movemos bastante los centros de estudiantes porque pensamos que es un espacio donde realmente eh, es representativo y salen buenas ideas, por lo general. Claro. Eh, así que estaría bueno que, que nos tengamos en cuenta, pero sabemos que somos pocos también los otros estudiantes. Así que... Eh, eh, eso que, que, que mencionaste, ¿por qué son pocos? Eh, ¿Qué crees que está pasando o qué pasa? Hay una ley eh, nacional que sí. eh, dice que se deberían armar centros de estudiantes en las escuelas, pero como provincia no adherimos a esta ley. Eh, entonces básicamente el, los chicos y, y muchas veces los profesores y las directivas ni siquiera saben qué es un centro de estudiantes, cómo se arma y si es un derecho eh, entonces no surge de nadie en las instituciones armarlo eh, ese es el, el mayor problema, casi uh -huh. ni se conocen lo que son los centros estudiantes de estudiantes acá en la provincia y es lo que tratamos de, de hacer, nosotras estamos armando un proyecto provincial para poder compartir esta información eh, nada, seguir incentivando que se armen, más que nada, que salga desde los chicos, porque es muy interesante cuando un joven empieza a ver los derechos que tiene y qué puede hacer, qué puede mejorar de su sociedad. Eh, eh, no sé si te entendí mal, ¿están trabajando ustedes para que La Pampa diera eh, a la Ley Nacional eh, de Centros de Estudiantes en las escuelas? Exacto, y... más que nada estamos armando un proyecto ah. que son foros y nada un espacio para poder hablar con chicos de diferentes lados de la provincia, que ellos sepan lo que es un centro de estudiantes para poder empezarlo a armar en las escuelas y ahí que luego de ese desarmado, digamos, pueda la, la provincia adherirse a la ley. Pero sabemos que sin esta ley adherida, igual, si empezamos a mover los estudiantes y a correr la voz, se va a armar. Así que es básicamente empezar a hablar y a decir lo que es un centro de estudiantes. Claro, sí, sí, como el que tienen ustedes ahí en el, en el centro, en, el, en la escuela normal. Eh, Exacto. Eh, Sofía, ¿en qué año estás vos? En cuarto. En cuarto año, bien. ¿Y cuánto hace que eh, participás del centro de estudiantes? Bien, desde el primer año, entré a primer año y ya se estaba armando el centro por, por unas compañeras que, que habían ido a otro encuentro y te hicieron la idea y ya una amiga me dijo, te querés sumar, y bueno, me sumé ya a mitad de primer y, año. Claro. Y acá en Santa Rosa, mencionaba del interior de la provincia, casi no hay centros de estudiantes. ¿Y acá en los colegios de eh, secundarios de la ciudad hay? Eh, había en el 9 de julio, mm. no no sabemos si, si armado, pero bueno, fue muy difícil también en esta uh -huh. eh, época de pandemia poder mantenerlo, porque lo, de lo que se nutrían mucho los centros de estudiantes era esa presencialidad y hablar todo el tiempo y mm. estar ahí. Eh, bueno, no sabemos el 9 de julio. La universidad tiene un muy lindo espacio de, de estudiantes, no de centro de estudiantes, pero parecido. Uh -huh. eh, no, no hay nada más que eso. Claro, está bien. Eh, bien, Sofía, eh, así que están en plena campaña eh, para que la adolescencia se sí. inscriba para la vacuna eh, y, bueno, están eh, sobre todo a través de las redes sociales. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, no, no, gracias.